1968 fue el año de su gran reto. Viajó hasta Washington para situarse frente a los gerentes de la National Geographic Society. Le recibieron con escepticismo más bien deberíamos decir que le recibieron con desagrado. Por primera vez en muchos años un hombre sin preparación académica, sin formación universitaria, tenía la osadía de enfrentarse a ellos para proponer una campaña científica. Debía convencerlos para que la financiaran. Pronto rompió con el rechazo, porque ya entonces, y nadie lo duda, era un científico, aunque un científico sin título. Su poderosa oratoria y sus promesas calaron hondo, y tras no pocas deliberaciones, el consejo de dirección le concedió la subvención. Pero le advirtieron de algo muy seriamente. Si usted no encuentra nada, haga el favor de no volver por aquí. Richard Littey se dio media vuelta, tomó el primer avión hacia Kenia y dio los primeros pasos ante una de las biografías científicas más exitosas de todo el siglo XX. Por aquel entonces contaba con 24 años. Richard Liquey hasta esa fecha pensó en dedicarse a mil cosas, pero jamás, jamás a la paleoantropología. Sin embargo, los fósiles humanos que hallaría para National Geographic enqueñarían de él el buscador de huellas humanas más famoso del planeta. Uno de los exploradores del misterio imprescindibles en nuestra historia. Sin duda, lo llevaba en la sangre. Lejos del estereotipo africano de piel clara y largos cabellos rubios, Liké nació en Kenia en 1944. Sus padres de origen británico se habían ido a vivir allí para buscar restos fósiles de seres humanos. Ellos, Luis y Mary Liké, descubrieron evidencias de que el recorrido humano en su evolución había sido progresivo. Cambiaron todos los conceptos de la época y trazaron una aventura humana en la que poco a poco fuimos abandonando las formas siniestras hasta alcanzar la actual. Cada vez que entraba un nuevo fósil en la casa de los Likki, eso pasaba, todos los días el pequeño Richard rodeaba un poco más a sus padres. Nunca sería como ellos, nunca buscaría fósiles, se lo prometía a sí mismo una y otra vez. Cuando llegó a la edad de tomar una decisión no dudó en plantearse cualquier rumbo menos el de sus progenitores. No iría nunca a la universidad, pero el destino le traicionaría, porque sí. Sidi sí a la universidad, aunque efectivamente nunca para recibir clases sino para impartirlas. Y es que al pasar campañas enteras en la sabana, al participar en expediciones de todo tipo en tierras keniatas, emergió en el joven que y un destino inevitable, buscar fósiles humanos. No sabe cómo, no pudo evitarlo, fue su destino, eso sí, quiero ser el protagonista del espectáculo, dijo al asegurar que no trabajaría con sus padres. De todos nuestros exploradores del misterio, este es uno de los más especiales. Se enfrentó al mayor de los enigmas, el enigma humano. Se propuso descubrir cómo fuimos en el pasado y lo averiguó. Llenó de luces nuestra evolución, pero a la par abrió un abanico de incógnitas. A él debemos haber descubierto especímenes de especies homínidas como el Homo habilis o el Homo erectus. Demostró que nuestro recorrido no fue lineal y que en el pasado, en África, cohabitaron diferentes ancestros nuestros. Sus padres habían descubierto decenas de ejemplares de Australopithecus, los más lejanos antepasados del hombre. Eran más simiescos que humanos. Los hallazgos de Richard, en cambio, se centraron en los homínidos más parecidos a nosotros que a los simios. Estos ancestros habían vivido allí, en Kenia y en otros países del África hace dos millones de años. La comunidad científica elaboró gracias a sus hallazgos una línea evolutiva en la que los Homo habilis y los Homo erectus descendían de los Australopithecus. Sin embargo, el y disidente por naturaleza manifestó sus dudas. Opinaba y opina que no descendemos de aquellos australopitecos su tesis cada día cobra más fuerza. Y si es así, el agujero evolutivo que conduce al eslabón perdido sería, si cabe, más grande. Richard Leakey atravesaría una grave enfermedad renal en 1979, años después sufriría un accidente que le postraría en una silla de ruedas. Hoy ha abandonado la búsqueda de fósiles humanos. Descubrió todo lo que tenía que descubrir, y lo más importante, dedujo que nuestra historia se encaminaba irremediablemente a la autodestrucción. Por ello ha acabado convirtiéndose en un activista respetado en toda Kenia, en un luchador por los derechos humanos y en un conservacionista de la naturaleza. Si se pierden ambas batallas, la historia que descubrieron los fósiles se truncará. Esta es la gran lección de este auténtico explorador del hombre.